Sarà Prima o poi ci conquisterà Certo, se provi con me Ti attirai lo più scaldati un po' Scasca, scasca, scaldati un po' Scasca, scasca, scaldati un po' Sotto il sole Si può fare ciò che si vuole Col sole E sull'onde sale e discendi, t'arrendi, questo ballo si chiama ska, sulla riva del mare, è più facile da imparare. Первый шаг, наш шаг, и и в собой. сейчас Tarde este, recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y como no, una vez más aquí en Escándalo en Ondas. Esto es tu cita y dosis de dosis semanal con el skal, reggae y demás ritmos calientes. Empezamos una edición más que de este programa Escándalo en las Ondas. Y hoy especial Sí, hoy como Grupos ayer, ruskis, ¿no? Sí, como ayer fue el 70 aniversario, el día de la victoria, el 9 de mayo, pues bueno, desde aquí, desde Escándalo, pues vamos a poner nuestro granico. Ayer lo estuvimos celebrando, hay que decirlo, ¿eh? eh sí, también. Y eso, pues vamos a hacer un especial pues con todo grupo Ruskis e intentaremos poner pues grupitos que no, que no hayamos puesto ya, porque aquí solemos poner bastante escarrucho, porque <risa> mola más. ¿oh? <risa> Ya hemos empezado con la primera banda, que hemos puesto la operación chole, pero hemos sustituido hoy la sintonía por cómo se llama esta, esa banda. Sí, esto es una banda bueno, hiperfamosa ya, son los Leningrad, no es una banda de ska, pero sí que tienen muchos temitas de ska, pero bueno, en esta ocasión pues hacían una revisión de un viejo himno... Ruski, <risa> <risa> eh, Lenin Tacol mol Molodoy, que es un. Lenin vuelve a ser joven, es un himno pues, sobre el personaje este y la revolución de octubre y, y tal y cual. Hay que decir que si ves los vídeos, o sea, la estética que lleva la banda es, pero vamos, sí, el pues, cantante en el chándal y con, y con camisa de flores, ¿sí, o sea, sí, impresionante, bien elegante. Si te quieres poner contacto con nosotros, lo puedes hacer mientras dure el programa al teléfono de emisora, que es el 976 29 3098 También nos puedes escribir al apartado de correo 6.032-50.080 de Zaragoza, especificando Radio Topo y también Escándalo en las Ondas. Y luego, si quieres en Internet, pues tenemos una variedad de de... Tenemos Facebook, Facebook, Twitter, Blogspot y Vox. Sí, eh, un... Hay cosas que incluso no sabemos ni cómo se llaman, pero estamos. Eh, en fin, que tú pones escándalas, ondas en cualquier buscador <risa> y por ahí andamos. Ay, ay, <risa> Mítico cucarachas. La Esto cucaracha tema, no puede decir. Temazo. temazo. Eh, pero antes de empezar con los, hablaros de los grupos rusos que os hemos preparado para el programa de hoy Vamos a, como siempre, vamos a dar paso a la birrería de Escándalo Las Ondas sí, Aquí lo primero es lo primero Hoy además tenemos una cerveza especial para la ocasión La cerveza es Brick Dog y su nombre es, mi name is Vladimir, hello, mi name is Vladimir Venga compañero, haz los honores cerveza para los hombres hetero-Uber que montan a caballo sin camisa y que llevan cuchillos. Soy una cerveza para celebrar los Juegos Olímpicos de invierno del 2014, pero yo no estoy a favor de los gays. ¿Ama a los hombres fornidos luchando en el tatami de judo? ¿O pescar en sus diminutos bañadores deportivos? Entonces, esta es la cerveza para usted. La legislación enfermiza retorcida creada en Rusia que impide a las personas vivir sus verdades vidas es algo que no queríamos dejarlo y tener una opinión sobre ello Nuestras creencias fundamentales son la libertad de expresión, libertad de diálogo y una pasión tenaz, sin doble sentido, para hacer lo que amamos. Por lo tanto, estamos donando el 50% de los beneficios de esta cerveza a organizaciones de beneficencia que apoyen a individuos que desean expresarse libremente y sin prejuicios. Se refieren, por supuesto, pues a organizaciones en defensa de los derechos de los homosexuales rusos. Esta cerveza es una doble IPA, elaborada con vallas limonic. Eh, hemos oído que son excelentes para mejorar el rendimiento sexual, por lo que han enviado una caja al Kremlin, como sospechamos que hay alguien allí que apreciaría un poco de ayuda. Pues eso, hoy vamos a hablar de esta cerveza, la de la Brick Dog. Es una cerveza, bueno, pues tiene diferentes ediciones y hoy hemos traído la edición. Hello, my name is Vladimir. Una edición que parece ser que, bueno, pues que. surgió sí. en internet y llamó, vamos a decir, que creó una cierta polémica por la crítica que se hacía, ¿no? En principio. Sí, sí, juegan mucho con el, con el rol este de Putin de macho alfa y tal Pues entonces han echado, bueno, la, la etiqueta pues es así un rollo Andy Warhol con Putin Y eso de super machote y tal Y pues eso, pues viene la coña esta de not for gays Pues eso, pues es una, una crítica pues a la, a la homofobia que hoy en día pues todavía está latente la Sí, además eso. es que la cerveza, eso, la etiqueta es eso, el Putin Pues eso, como ha dicho el compañero, los caretos de Putin ahí ...y luego también, pues eso, su nombre es Hello, my name is Vladimir... ...y además te hace referencia a que no es una cerveza... Eh, ...no forgáis, ¿no?, que parece que dicen. Sí, oh. Como indica por aquí, eh, es una cerveza que ha revolucionado de nuevo... ...el panorama mundial cervecero, ya no solo con sus elaboraciones... ...sino con la mordaz y eficiente, y eficiente polémica... ...que suscitan fieles a su ideología rompedora... progresista y macarra con una espumosa que reza en su etiqueta la frase no forguéis. Y bueno, pues esta cervecera en esta ocasión ha lanzado al mercado una espumosa a favor de los derechos de los homosexuales rusos, los cuales están viviendo una auténtica época de atrocidades que tan impunemente las autoridades rusas permiten e incluso invitan a que se eleccione a dicho colectivo. Como no era de extrañar, esta cerveza hace referencia al mismísimo Vladimir Putin, con una etiqueta no menos sugerente en la que aparece maquillado o maquillada de forma burlesca y tópica. Con la Hello, my name is Vladimir, Briefdog reivindica el respeto por los derechos humanos en Rusia, a la par que invita al boicot de las Olimpiadas de Invierno en Sochi, como varios medios y organizaciones ya hacen lo propio. Medios a nivel mundial se hicieron eco de la noticia y rápidamente se ha formado un gran revuelo en las redes sociales, unos apoyando y otros criticando la iniciativa de estos siempre polémicos escoce escoceses, aunque no siempre del todo acertados cuando hablan acerca de sus orígenes. Ya tuvieron sus más y sus menos con la Wayne y mis Mete Mari, algo que no fue de agrado a la corona noruega y otros medios conservadores, que incluso fue censurada por sus propios creadores en un acto de no menos ironía por ello. Brickdog inició su andadura en el año 2007, siendo fundada por a Enei, Eneion Aberdeshire, por dos amigos llamados James, James Watt y Martin Dickie, que juntos eh, verían cómo su cerveza crearía, crecería como la espuma, nunca mejor dicho, a base de reconocimientos y premios como los obtenidos en las ediciones 2000 de 2008 a nivel de marca de el Prince Scottish Joged Business... <risa> Vamos, que esta cervecera ha gana un mogollón de premios, ahora vienen dos párrafos, donde no vamos a leerlo, porque pues hecho que han ganado un montón de premios distintos de diferentes léelos, categorías. Lelos, hombre, léelo. Y eso, y estos premios pues reconocen la idea emprendedora de unos amigos que iniciaron un proyecto en común, que se lanzaron al mercado, ofreciendo un híbrido de elaboraciones clásicas con un toque experimental y modernidad, haciendo de sus creaciones algo único y reconocible, invirtiendo a gran escala en ello. La empresa eh, joven, pero no por ello inexperta, es una de las más activas del mundo, alcanzando casi el centenar, uniendo elaboraciones y colaboraciones con otras marcas, haciendo gala de su lema: In hops eh, with trust. Su consoli consolidación en el mercado cervecero a nivel británico y mundial es ya un hecho Algo muy destacable al respecto es su salida en bolsa Apariciones en programas de televisión Su, mar su macarra marketing contra otras marcas cerveceras Que parece que es algo habitual en entre los hijos de la Gran Bretaña Y eso, y las presentaciones de diferentes Brewdog Puff Que siempre dan que hablar En una de ellas, por ejemplo, pues aparecieron montadas montados en un tanque Y eso, y poseen pues uno en Estocolmo y Sao Paulo y quieren poner una pequeña estatua frente al Parlamento Británico, reivindicando el servir cerveza de barril en formato de media pinta. Y un dato no menos importante, ser la empresa en el sector alimentario de mayor crecimiento del Reino Unido durante tres años consecutivos. Esta imperial doble, doble IPA de 8,2 graditos y notas afrutadas es más que una cerveza en sí. Es un reclamo y alzamiento de voz para el mundo entero por una justa causa. Pero no desaprovechan la ocasión para hacer gala de su tremenda dosis de acidez, ironía y una falta absoluta de corrección política. Ponen al mismísimo Putin de impotente y es lo que... Eh, tan, eh, es lo que tanto nos gusta de ellos bueno esto lo dicen los que escriben el <risa> artículo eh <risa> y ahora vamos con la con la crítica a la cerveza en sí Pues como os decimos, creo que tiene 8,2 grados. Eh, Maltas es extrapale y caramel. Mm. Lúpulo, citra. Hostia, Ibu 70. Eso es el amargor, pero no, no se nota. ¿eh? Es que al principio no, se no... al principio no. es un poco amarga, pero mm. luego como... Esto me recuerda a la cerveza que tuvimos la, la semana pasada. No, que empezaba también con cierto amargor. Sí, el pues la, de, la, de los, la de... Esa, la de los goblins. O como... Uh, Hopgoblin. Uh, hop -goblin, hop -goblin. Hop -goblin. No, pero bueno... Eh, es una cerveza de color ambarino y tintes cobrizos. Posee una densa y cremosa espuma de persistencia media que, bien servida, corona de forma impecable el vaso o la copa de servicio. El aroma es intenso con notas florales lupulizadas que acompañan a matices cítricos y otros que me re, que recuerdan a frutos silvestres y bayas rojas. Oh, que ¡Lo sepas, compañero. <risa> Su sabor es una gama oscilante, entrando fresca de primeras con un matiz dulce a la par que afrutado que va de la mano con unas chispeantes y picantes burbujas en lengua. pasando por un leve tono ácido para finalizar en retrogusto con el lúpulo, sello de BrewDog, acompañando una sutil nota de alcohol, que a pesar de tener 8,2 gradicos, pues estaban perfectamente integrados. Con peculiaridad está infusionada con vallas de limonik, una parra silvestre originaria de China y la parte oriental de Rusia, cuyo su nombre significa vallas de cinco sabores. Al poseer los cinco sabores básicos, salado, dulce, amargo, picante y ácido, aunque se desconoce si posee también umani. Sí, es un rollo de la comida oriental. Pero bueno, en fin, que la cerveza esta puede resultar algo compleja de inicio, pero al segundo o tercer sorbo nos, nos acostumbramos a ella haciéndose divertido el beberla. <risa> pues sí. Según dice que aquí hay que destacar que a medida que va ganando temperatura, hace lo propio en matices ganando mayor protagonismo el lúpulo y las vallas. Y bueno, pues para acabar decir que Marida con platos especiados y picantes, así como los propios de la gastronomía oriental. Por último, lo que nos indican aquí que es que sea como sea, esperamos, esperemos que ningún miembro del antiguo KGB quiera hacerle un favor a un antiguo compañero de armas como fue Putin. Y si es así, pues fue todo un placer y honor disfrutar de sus pequeñas, de sus cervezas, señores Watt y Dicky. Y sí, según pone aquí, pues quién sabe Que quizás salgan airosos y sa se aventuren Con una nueva cerveza Que se llame Hello, my, my name is Kim Jong-un <risa> Bueno A birra no está mala, a mí la mamonada esta no me gusta Que saquen una que se llame como la reina de Inglaterra ¿eh? Que estos ingleses son muy tendentes a ver La paja en el ojo es ajeno Escoceses, creo que son escoceses me parece. Ah, Son escoceses vale, sí. Viven Eso en han dicho. Bueno, pero eso, eh, cuestión de birra La birra la verdad es que está rica Sí, o sea, está Aparte muy buena. de todo el marketing este pues con Como esto. dice aquí, empieza con un cierto marcor Pero se te acostumbras, el paladar se acostumbra a la cerveza enseguida Y es una cervecita, eso sí, 8 graditos, ¿eh, compañero ah, va yo, rotando, creo, ya. yo creo que son de las que más graduación hemos tenido aquí Porque normalmente suelen andar por los 5 o 6 grados Sí, bueno, la, la pirata que ya creo que fueron 11 la, Sí, la bucanier. La bueno, bucanier, la berra del bucanero eh. eran 11 pero esta sí, 8, 8, 2, eh, es de las eh. que más graduación hemos tenido sí, pero que en el programa. No, pero no se notan, eh, no se notan ¿eh? Así, en. boca, eh. <risa> <risa> pues luego te escuchas no. el programa cuando termines y a ver si no se ha notado o no. <risa> eh, te iré diciendo. <risa> Bueno, pues ya vale. Vamos a empezar con el especial. Ya, ya especial terminamos ruski. con la birrería de Escandalas Ondas. Empieza el especial Ruski aquí en Escandalas Ondas. Sí, señor. Y pues eso. Hemos dicho que íbamos a. Como aquí la, la San Petersburg, Review y grupos así, pues los hemos puesto mucho. Pues vamos a intentar poner grupitos un poco más nuevos. Y en este caso es un grupo que ya sonaba aquí, pero bueno, lo vamos a volver a poner. Son los Lollipop Lorry. Es un grupo de Caterimburgo, la. <risa> la ciudad donde los. ciudadanos de Rusia pues dieron su agradecimiento a los Romanov que quedaban ¿eh? dieron su muestra de agradecimiento y ahí los dejaron en una habitación bien acondicionada que, que eso de Katerinburgo vamos a tomar por saco por ahí dentro de Rusia un grupo pues la verdad que bien chuli que bien chuli pues sí sí que lleva ocho grados No sé, la, la, ya te no he dicho yo que. coño estoy diciendo? Ay, vamos a dejar a los Lollipop Lorry. vamos a dejar con el tema. Hello, Rita. Os dejamos con este tema tan chuli. Eh, compañero. Con esta voz angelical de qué, los... ¡Qué dulzura, chico. De los distemper aquí. Continuamos. Oye, muy, muy chulos, ¿eh? La banda, esto, los Lollipop... Lorry, ¿no? No, ¿se no se nada sí. mal. Pues ahora vamos con una banda que... Estos, ahora no me acuerdo, <coughs> son también de por ahí por los Urales, me parece. Se llaman Escachay. Es la que está ahí preparadica. Ok. Y eso, eh, que, el tema que os vamos a poner, pues es una... Uh, un tema folclórico. Es una canción tradicional sí. rusa, muy bonita, con una melodía muy bonita. Cuando ha salido, salido he empezado a escuchar un poco la, la ah. canción. No, no me... chula, ¿eh? Es, ¿eh? La melodía es preciosa. Es la típica canción tradicional rusa sobre las nevadas y no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero bueno, pues esto la hacen un poquito menos preciosa, un poco más movidita. Y la verdad que les queda muy bien. Es un grupo que me tiene un poco preocupado. Y, ya sabes, y eso, compañero, el, el, el rollo pasó? Rollo mutante, macho, rollo mutante. Eh, ah. sa sacaron un disco bien chulo, todo de ska, todo de tal, y además hay algún vídeo en internet, lo que pasa es que si lo buscas, lo tienes que buscar en, en cirílico. Porque... Sí, menudo, no... menudo follón, ¿no? Eh, sí, llevo una semanita divertida. <risa> <risa> y eso, pero vamos, canta una chica que era pelada y el resto del grupo eran pelados y oye, estupendo todo, maravilloso, mundo feliz. Pero, no sé, últimamente están haciendo unas cosas un poco raras. Así que no he querido indagar más. Sí. Y os vamos a dejar con se un fueron del, Se fueron del lado oscuro. Yo creo que música. no. Están ampliando horizontes. Vamos a dejarlo así. Y para no cambiar el humor, pues no investigamos más. Y ya está. Pero vamos, que es un grupo bien chulo. Eso, tienen un par de CDs editados. Nosotros tenemos el primero. El segundo no no hemos podido conseguir. Y eso, os vamos a dejar con los Skachai... y su versión pues del tema tradicional ruso Marosh Marosh Marosh Marosh ee Я вернусь домой на закате дня, обниму жену, напою коня. Ой, мороз, мороз, не мороз меня! Que los distemper estos hacen duros ¿eh? Muy eh, chula la canción sí. que, has, que has preparado sí, Muy chulí Muy chulí muy muy eh, eh. Bueno pues ahora vamos con otro Con otro grupo ruski De estos que están perdidos a tomar por saco Estos en concreto están en Siberia Pero bueno abajo de, Bueno en Omsk. Omsk, un poquito por encima de Kazajstán, ahí en mitad de la nada, más absoluta, y eso, pues la verdad que si nos quejamos de aquí no, no nos llegan las cosas, ahí yo no quiero ni saber lo que será eso. Así que eso, pero bueno, es un grupo, se llama Street Monkeys, también tienen alguna cosica grabada, y la verdad que suena bastante bien, así que os vamos a dejar con el tema este de los Street Monkeys Gangsters. Os recordamos que si introducís el 101.8 de la FM, escucháis Radio Topo Y estos escándalos son de tu cita y dosis semanal con el ska Reggae de más ritmos calientes Hoy haciendo un especial ska ruso y celebrando el día de la victoria Sí, y no lo he podido evitar, voy a poner otro tema de los Leningrad Eh, no es un grupo de ska, pero es que me encantan Pues tal, vamos a poner un tema de los... Le Aparte del look, pues eso Pero estos son los mismos que hemos puesto al principio sí, sí. Pues el look es totalmente diferente, ¿no? Ah, sí, no, pero es que cada concierto es diferente sí. o sea, Y ah, puede vale. cantar este, o hay una, hay dos tipas que cantan o hay un gordaco por ahí que se pasea con el bombo Que a veces también canta Luego hay otro que va con americana o con chándal Y solo toca las maracas Pero también canta un tema Siempre hay 20 tíos encima del escenario. O sea, sí, sí. Eso es brutal. Sí, sí, es una banda curiosa, ¿no? No, que so, mola mucho. ¿eh? Y en, mola Rusia, mucho. en Rusia me imagino que sean muy conocidos porque los vídeos que tenemos aquí son sí, de televisión rusa y, bueno, son de… Sí, sí estos es Lopetán tienen mogollón de, mogollón de… ya te digo, pues igual tienen 20 o 20 y pico discos, van a, a, a dos por año. <risa> sí, son Como de... la toquesca para la orquesta, sí, pero en plan son... ruso, ¿no? Sí, y eso, ¿no? Y aparte tuvieron tuvieron problemas con, con el alcalde de Moscú… Fue... Deben tener unas letras un poco soeces A veces, un poco irrespetuosas y tal Entonces han debido tener problemas Que como lo, único, el... El, lo único que han servido es para darle más fama Como suele pasar evidentemente <risa> evidentemente sí Pues nada, vamos con los Leningrad Sí, eso, y os vamos a dejar un tema Pues que es así un escala chimpum chimpum Que mola mucho No te asustes compi, no te asustes <risa> a ver. Es Que esta canción también es chuli A ver que, eh, que chuli de canción <risa> Vamos a escuchar ahora Con los Leningrad y el tema ITAG Dalie потому что такое же количество На слове гораздо меньше. Это тот самый, этот самый грув. Край. А! Ска. то что ahora de fondo, pues mira, coincide que también son los Leningrad. También es un tema ska. Un Cu grupo grandioso. Curi grandioso Curiosa banda, eh, la escenografía es, y la estética que hay de la banda es un... sí, Son absolutamente rusos o sea, sí, Y no o lo sea... pueden evitar Y además están orgullosos, yo creo Sí, sí, sí, sí <risa> o sea, es para verla o sea, Es una banda para verla Y luego vete mirando los ojillos de los que salen Y ya entiendes bastante <risa> mal. Pero bueno, ahora vamos a ir con algo Un poquito más refinado A mí me mola más otro, pero bueno En fin, vamos con un grupo. Bueno, además, este grupo va a participar en el primer festival de ska de Rusia, el primer festival de ska de ah, Moscú. Ah, es verdad, cuéntame eso. Bueno, cuéntalo a la audiencia. Eso, en... nos vamos a Rusia, es el primer festival de ska. Aparte, justamente ah. es el 17 de octubre, ¿no? Sí, señor, en Moscú, <risa> ahí lo tienes. En Moscú, primer festival de ska. Eh, eso, creo hay varios grupos locales Uno, el que os vamos a poner ahora Luego los Lollipop, los riesgos que hemos puesto antes El grupo sí. tan chuli sí. y, sí. <ríe> y de fuera, bueno, de cabeza de cartel Pues vienen los Valkyrians, que son finlandeses Así que claro, pues <ríe> digamos que los tienen cerquita sí. Relativamente No está y, mal, no está mal Y eso, pero bueno, pues os vamos a dejar con este grupo Estos creo que son de Moscú, aunque no lo tengo muy claro pero bueno, haciendo una... Estos son más refinadicos y más... Pretenden ser civilizados y tal. No sé, a mí me molan menos. Ya te lo digo. Pues <risa> pero por... eso pues hacen... Es una versión, versión. ¿no? Sí, es versión versión de, de Jimmy, Jimmy Cliff. Cliff ¿no? de Harder Day.com. De momento no tienen... Ah, bueno, sí, tienen un single grabado con un sello moscovita que se llama Magnetic, Magnetic Loft. Que es una distribuidora también Igual hay que hacer algún pedidico ¿eh? Pero eso, bueno, os vamos a dejar con este grupo De Wheeler Dealers Y su versión de Harder Daycom el CD que se nos vuelve locos con tanta música sí, rusa. Creo. creo que igual lo voy a tirar ya porque está un poquito rayadito Sí, el recopilatorio <risa> que hemos traído hoy sí que está un poco rayado, sí, lleva, debes llevar unos cuantos años con nosotros Bastante, sí, sí. Bueno, eh, seguimos con el especial ruso aquí en Escala de las Ondas Recuerda, eh, estás sintonizando el 101.8 FMI Radio Topo Como os decimos, esto es son las ondas, tu cita y dos y se mal con el, ska, el reggae de más ritmos calientes. Hoy, especial Ska ruso, vamos a continuar con otra banda, son los Poison. Sí, lo. Middle Volga, Middle, el middle el Poison es. Middle Volga es tema. Es verdad. Sí, pues eso, nos volvemos otra vez para el interior de Rusia. Estos son Middle Volga Social Club. Pues eso, son de, de Samara, una ciudad a las orillas del Volga, ¿eh? como está pero aguas arriba. Aguas arriba, <ríe> están sí. Están unos miles de kilómetros más para arriba, pero bueno, que es que son es muy grande. Y eso, pues también están prácticamente en mitad de la nada. <ríe> es que sí, pero que tiene está... una banda de esca? Sí, sí, no, y que la verdad que suena bastante bien. Además... Y además han, han, han sacado un. un... Un disco, ¿no? Eh, sí, se han grabado In... su primer single. Además creo que es con el In... sello ese que hemos comentado In... antes de Magnetic Love este. Pues nos pondremos en contacto con Magnetic Love a, a ver qué hacen por ahí, por rusias. Tira, tira. Mira, mira. Renueva el antivirus, chato. Pero lo pasamos a nuestros informáticos. Sí. Bueno, pues eso. vamos a dejar con esta banda. Middle Volga Social Club y el tema Poison. Después de haberos presentado una, un montón de bandas de, de Scarruso que no se habían escuchado en este programa, nos tenemos que despedir sí. para la semana que viene. Ya nos quedan cinco minutos, ya llega a las nueve de la noche, pasa el siguiente programa en la redadera y nosotros ya pues nos despedimos. Sí, no nos queremos despedir. Si estamos haciendo un especial de Scarruso, pues bueno... Hay... Aquí, por lo menos para nosotros, esta banda es el icono. Son, son la verdad que absolutamente geniales. Sí. Es la San Petersburg Sky Just Review. Es que, claro, haciendo un especial de, de Ska <risa> ruso, no puede faltar la San Petersburg Sky Jazz Review. Sí, qué bueno. Una que, de las que, mejores que, bandas. Bueno, yo creo que la mejor. Este banda. es un lado finolis, porque hay varios músicos que son de los Spitfire, que es una banda de Ska hoy. Sí, sí. sí entonces, aquí deben sacar su vena más. suavecica y luego pues sueltan a la fiera con el otro grupo pero... Pues eso. pero bueno pues eso, ya nos despedimos, hasta la semana que viene semana que viene veremos a ver lo que hacemos todavía no lo tenemos planeado ¿ya tenemos alguna cosa por ahí? perfecto, eh, y eso nada, seguir escuchando radio topo Eh, vamos a te y terminamos el programa de hoy. Sí, con un clásico. Os dejamos con la San Petersburgoeskaia Review y esta maravilla de tema que es Too Good to Be True. Esta maravilla de tema. Hasta <risa> <risa> <risa> la semana que viene.